Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bien, bueno, acá bien y preocupados en la radio y preocupadas por la situación sanitaria. ¿Cómo está impactando esta subacelerada de casos en el Hospital Público de San Miguel? Mira, la verdad eso es que s un tema un poco delicado y que no, no, no manejo cantidad de números ni cantidad de pacientes.、Uh -huh. Así que no, no podría asesorarte bien con el tema. Con respecto a eso, te puedo buscar la información o directamente comunicarte con alguien que nos pueda, pueda informar mucho mejor de lo que. Que yo podría decirles. Pero sin duda hay, hay mayor demanda en el hospital, Digamos, sin entrar en números precisos, ha aumentado la demanda de la población. Y、eh, sí, a simple vista, s í se nota、ah. que hay mayor cantidad de gente que, que viene a, a consultas específicas por, por algún tipo de sintomatología con respecto、ah. al COVID. Pero es, a simple vista, nada más, ¿no?、Ah. No, puedo asegurar, no puedo asegurar nada con respecto a eso. Bien, Nancy, ¿y cómo está la situación? Ahora s、sí、i nos metemos en, en el tema de la conversación de este programa, de este día con vos, que tiene que ver con la persecución, que tiene un nuevo capítulo. Ahora les revisan los estados de WhatsApp a los trabajadores. <risa> Algo insólito, la verdad, ¿no?、Eh, sí. El día viernes de la semana pasada llega una citación de la parte de legales al doctor Hans, que es el, el jefe de cardiología. Donde no especifica para qué, dice que es para una, dar una declaración, acepta esta citación y el día lunes a la mañana fue a Leales g a, a declarar, ¿no? A decir por qué lo estaban llamando.、Uh -huh. Cuando llega allá le informan que él había puesto en un estado de WhatsApp, lo que es parte de lo, nuestro reclamo, ¿no? Que estaba. En contra que todos los trabajadores, en realidad, porque es lo que dice e l Estado de Bozán, que todos los trabajadores estábamos en contra de la、eh, presión y la, la la violencia que se estaba ejerciendo desde la parte de la dirección médica del hospital.、Mm. Eh, obviamente con nombre y apellido de nuestra directora. Legales lo cita por eso, diciendo que se estaban abriendo o le iban o quieren hacerle una. Una causa, un expediente por, por agresión, por difamar a, a la directora, cosa que él tiene su libertad de poner lo que quiera en su estado de WhatsApp personal、uh -huh. y en base a lo que es el reclamo también es válido, o sea que no está infringiendo nada、eh, y que la municipalidad tampoco se debería meter en algo porque no los está nombrando ellos y están que estar nombrando a una persona puntual.、Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, el doctor, otra de las cosas que hace y viene haciendo desde hace más de nueve años, que es el tiempo que está ejerciendo la jefatura en, en la parte de, de la UTI, de Cardiología, el AUCO, perdón,、eh, pide personal. Diciendo que se necesita personal、uh -huh. para trabajar en el hospital, donde él, ¿qué hace? Los postulantes o los que quieran ingresar al hospital le dejan el currículum y él los presenta la dirección y la, la dirección es la que、eh, debería o debe eh, eh, contratar a esta gente o llamar a esta gente para、uh, hacer la, la entrevista necesaria para ver si los van a contratar.、Uh -huh. Él hace como el nexo, básicamente. Bueno, también le estaban anunciando con que él no puede hacer eso. Algo que viene haciendo durante años y justo ahora, en el marco de una protesta,、eh, no lo puede hacer. No, no se entiende por qué, no sé de dónde sacan estas cosas para el endo a e una galera, la verdad. Así que sí, nos están revisando absolutamente. nada. O sea, redes sociales era la red social de él, en donde él ponía que se necesita gente para trabajar en la Tera, en n a u c o、uh -huh. y el de WhatsApp. Él es su teléfono, él puede poner lo que quiera, pero bueno, sí, nos perciben por estas cuestiones.、Eh, no sabemos por qué, no sabemos con qué fin. Creemos y suponemos que es solamente para molestar,、hmm. para hostigar y para mantenernos entretenidos mientras no, no, nos quieren desequilibrar. ¿no? La verdad, que no, no sabemos en qué, en qué contexto sacan estas cosas. Y el lunes hubo un pañolazo contra la violencia, justamente la persecución, el amedrentamiento que también sufren particularmente las mujeres dentro del hospital. Oh, casualidad, el mismo viernes a la mañana nosotros sacamos un comunicado, justamente、eh, como trabajadores del hospital,、eh, esto de la violencia hacia las mujeres.、Eh, Vanessa Calauti la sacaron de su puesto de jefa.、Mm. Eh, la desplazaron su puesto de jefa, Soledad r e y s e mi compañera, la van a, está a en la oficina conmigo. La sacaron de ahí la mandaron a una ventanilla, como degradándola del trabajo que está haciendo.、Eh, la acosan constantemente, la p e r s i g u n por todos lados. Se fijan qué hacen, qué no hacen, por si no en una cama, directamente apuntándola a la ventanilla de ella.、Eh, se le paran adelante, los directivos pasan y. Y constantemente le están diciendo cosas. Cuando ella pide soluciones hacia los pacientes, porque ella t o m asesora a a los pacientes、eh, que tienen、eh, para mí. Cuando ella pide explicaciones a la dirección para poder hacer bien su trabajo, la dirección la, la ignora por completo.、Mm. Vamos a hablar con la realidad, ¿no?、Eh, los, pacientes, los pacientes en general todos vienen a pedir un turno y acá están las especialidades porque los médicos. No se quedan trabajando por lo poco que pagan.、Claro. Es la realidad, ¿sí? uh -huh. todos vamos a volver a lo mismo. Le pagan poco, no se van a quedar trabajando. Entonces, al no haber especialistas, no se le puede brindar a los pacientes los que necesitan. Ante eso,、eh, mi compañero no puede dar respuesta, porque ¿qué es lo que va a decir? No, no, no hay profesionales, no se le puede dar, no puedo hablar con las chicas de ventanilla o los chicos de ventanilla para que les den un turno para un médico que no tenemos.、Uh -huh. Entonces, la hacen anotar todos estos datos a, a mi compañera, le hacen anotar todos esos t datos a estos pacientes que necesitan y después encuentran que hay muchas, muchas planillas, o sea, muchos pacientes. Que necesitan turnos para especialidades que no tenemos, pero tampoco le dan soluciones ni a los pacientes ni a mi compañera.、Claro. Esto imposibilita el trabajo de ella y el estrés que está generando porque la gente se descarga con ella.、Uh -huh. Y no es justo. Para ella, que es una trabajadora,、eh, y para el paciente que. A ver, no viene d e shopping, ¿sí? uh -huh. viene por una necesidad.、Uh -huh. Entonces. Ante estas cuestiones, d el adelantamiento, d el hostigamiento, que estamos siendo de f o r a constante, ella、eh, hoy es la que más lo está padeciendo.、Eh, porque fue desplazada y es hostigada de forma constante.、Uh -huh. Así que nosotros, dentro del hospital, estamos concientizando a todos los compañeros y estamos、eh, pidiendo la no a la violencia laboral. Porque uno lo toma como violencia laboral esto,、eh, y nos sacan todos los carteles que estamos pegando. Todos. Hay una cartelera, pegamos un papel en la cartelera, también te lo sacan. O sea, no nos dejan ni siquiera en el lugar donde podamos pegar un cartel, ni siquiera nos podemos pegar. Mi compañera, al ser la más sufrida, pone sus carteles todos los días de no a la violencia laboral, y todos los días vienen y se l o s sacan. Dos, tres veces por día vienen y le sacan los carteles. Entonces, queda a pensar todo esto, ¿no? Que no sé si es un pedido puntual de esta gente que viene y saca los carteles porque se lo piden o porque, ¿será que están en contra de que nosotros concienticemos a los compañeros y a las compañeras de que esto es violencia? No sabríamos, tampoco sabemos decir qué es lo que está pasando. Nancy, en plena segunda ola. No hay diálogo con las autoridades del municipio justamente para avanzar en los reclamos que hicieron el 2 de febrero, ¿no? que era justamente pase a planta, mejores salarios, convocar a mayor personal para hacer frente a esta situación que obviamente no era la misma que estamos transitando ahora en abril, el pasado 2 de febrero. El diálogo sigue roto y digo, la única comunicación que tienen ustedes y es este e s trato que reciben es de, con las autoridades del hospital público. Exactamente, todavía desde la parte de la municipalidad no tenemos respuestas. Estamos a la, a la espera de esa respuesta que se solicitó y se viene solicitando. De hecho, se ha solicitado vía mail、sí. directamente desde una médica、eh, compañera que está en la lucha con nosotros. Habló directamente con el intendente y、sí. el intendente. seguimos esperando su respuesta.、Eh, nosotros seguimos esperando ese diálogo、eh, con. El intendente para ver que nos den una solución a todo esto. Evidentemente, las, la, la gente de acá no quiere un diálogo, porque cuando nos acercamos a, a generar algún tipo de diálogo, no, no es la respuesta que nosotros queremos, ¿no? El, nos dan vuelta la espalda, no nos hablan o, o directamente、eh, ni nos atienden la puerta. Así que seguimos a la espera. A ver qué se puede, qué se puede hacer, y esperemos que, que pronto se les ilumine ante esta segunda ola. Y necesitan、eh, necesitan de todos nosotros, de todos los que están a q u trabajando,、eh, se les ilumine y piensen de otra manera por el bienestar de, del, del pueblo de San Miguel. Es necesario. La verdad, que estamos muy desorientados. Es la realidad, estamos muy desalentados, no sabemos qué es lo que quieren en todo esto. Y pensamos en el paciente en forma constante y,、no、hay que... y ante una segunda ola nos damos cuenta de que cada vez menos personal. Estamos muy cansados, Los profesionales, hablo desde la parte de profesional, está muy, muy, muy cansada.、Sí. Yo no puedo hablar desde ahí porque estoy en una oficina, pero、eh, hablo con compañeros en forma constante y la verdad es que no da más. Y estar pensando que ni siquiera se puede poner un estado de WhatsApp porque te van a perseguir es mucho más estresante.、Entiendo. Mucho más estresante, no se puede estar así.、Eh, porque, p u b l i c u e s algo en tus redes sociales o, o en, en, en tu estado de WhatsApp, es, te están persiguiendo en, en forma constante, es, es muy, muy, muy estresante. ¿Qué clase de atención se le puede dar a un paciente si estás pensando que no? No llegas a fin de mes, que te están persiguiendo todo el tiempo, que te tratan mal todo el tiempo, que pedís respuestas y no las tenés. Es difícil estar así. Sin duda, sin duda. Nancy, quedamos a disposición aquí en la radio para seguir acompañando los reclamos, saber si habrá nueva asamblea, marcha o bueno actividad que podamos difundir también aquí. Estamos d i s p u e s t a s Dale, muchas gracias. Cuando tengamos algo, nos mantenemos informados. Perfecto, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego.